Y allí nos encontramos con el merendero Emanuel y con la vecina Marisa. Así que le damos la bienvenida y los buenos días. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo está Karina? La saluda desde Radio Encuentro. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos、eh, queriendo conocer、eh, los diferentes lugares y espacios, los merenderos eh, eh, que están en nuestro barrio. Así que, bueno, queríamos también conocer、eh, el lugar allí donde está usted, Marisa. Eh, sí, m i r u mi barrio,、eh, bueno, nuestro medio de vida está ubicado en la calle 10, 516, barrio de Valle, ya hace un o n t ó n de años.、Eh, bueno, como vos sabes,、eh, mucho no hay para contar por la situación que estamos pasando en general, todo, ¿no? Está difícil la situación teniendo en cuenta también que se ha cortado todos los, lo, los, aportes por allí para los que son los merenderos. Sabemos que hoy en estos momentos ahora en desarrollo social hay muchas,、eh, organizaciones y que están allí en, en, En desarrollo social, viendo la posibilidad de, de esto, ¿no? De, de una ayuda para los merenderos y demás. ¿Ustedes cómo se las están arreglando, Marisa? ¿Recibían aportes de Nación, del municipio? Mirá, de... sinceramente, bueno, nuestro merender o siempre se sostuvo con la ayuda de la gente.、Eh, nosotros estamos lejos de Nación y todo eso. Lo único que les están ayudando de acá es l a El municipio de Acá de r i e n a que teníamos la ayuda ya hace、um, cuatro años、eh, con alimentos.、Eh, hoy por hoy lo están ayudando con una tarjeta para comprar alimentos y todo lo que es merendero, pero que los alimentos ya se los sacaron. Por eso mismo le están dando la tarjeta, pero bueno, como te, te digo,、eh, le dan una tarjeta que. Quizá hoy vamos al chango, está en oferta y quizá el que viene no encontramos、no, no、oferta y tenés que elegir: vos podés para la comida o para la v i i e n d a Claro, ustedes están, y, sí. Y bueno, y todo eso: vos hay mucha necesidad,、eh, ya la gente hoy por hoy ya no está donando como antes.、Eh, ayer, justo, estaba c o n v e r s a n d o con una colaboradora. Y d es la que más me colaboraba, y hoy por hoy me dice que ella prefiere vender y no da por la situación que está viviendo, que se pone sin trabajo y eso. Y es entendible, es、eh, entendible porque vos f í j a t e que de un momento para otro,、eh, se las, los precios de los alimentos se f u e r o n a la s nube. Y hoy en día no, es, no hay plata que te alcance, y la gente está con mucha necesidad, y van a un lado, van a otro lado, y todo, creo que todos los m e r e l e r o s Los mereneros d estaban por igual porque no soy la única.、Eh, yo antes le, le sabía ayudar con módulo a la familia del merenero. d、eh, Hoy por hoy, ya, si ellos me vienen a pedir un papel de vaina, no lo tengo. Y es triste en la realidad, pero bueno, este, es mucha la necesidad que hoy en día está pasando a la gente.、Eh, um... ¿A cuántas familias o cuántas personas、eh, estás asistiendo? Y si están como asistiendo, y si hay niños, niñas, gente grande, se ha sumado gente en estos tiempos, Marisa. Sí, mira, yo en realidad, en realidad, e s o y ocho años, fueron sumando más familias, hoy por hoy tengo, tengo 46 familias, y 51 menos, que tengo que. Bueno, en un momento, a veces. Hay momentos que te alcanza para todo, hay momentos que no te alcanza para todo, es algo,、eh, algo de más que estamos pasando, toda la situación, es triste la realidad que estamos pasando, más que nada la gente que, que no tiene trabajo, que, que vive esto, ¿no? Que por ahí vengan los merenderos, o, o por un, un módulo de alimento s que hoy por ahí creo que nos están dando,、eh, y es realmente, es la realidad que estamos viviendo hoy por hoy, es que, Capaz que q u i e r e escuchar otra cosa, pero bueno, esa es la realidad que estamos viendo hoy en general, todo,、eh, no solamente la comarca, sino todos los merenderos que estamos pasando por esto, que estamos hace años ayudando a muchas familias. Así que no soy la única, creo que todos estamos por igual. Se nota esto, ¿no? La falta de, de trabajo, la desocupación. Sí, sí, sí, sí, se nota muchísimo y cada vez peor. Y la verdad que hoy, mira, nosotros estamos entregando viandas hasta el año pasado, estamos entregando tres veces a la semana viandas. Y de tres bajó a dos, y ahora solamente estamos entregando una sola vez a la semana viandas,、pues、p u e s estamos dando la prioridad a los n i ñ o s con tema de meriendas. Claro. Y, y más, no, no, no, no se puede, porque, bueno, se bajó mucho la cantidad de. Y los colaboradores que por ahí vienen a, a colaborar, muchos merenderos, e s muy poco los colaboradores que han quedado que, que por ahí hacen coleta o juntan ellos o este, y los traen. Y, y la verdad es que estamos pasando en este momento, te digo que yo a mi padre nunca le he vivido, pero bueno,、eh, hay familia que viene y me dicen que, que es triste lo que se está viviendo, porque una mamá, por ejemplo, ayer me dice. Mari, s me acuerdo que yo antes me sabía, ver, me sabía repartir los módulos una vez por mes y venía bien cargado y ahora no, no, no se ve eso.、Y、no, no se ve porque no, no lo tengo. Claro. Qué barba.、Eh... Es muy triste,、eh, Mari Sassi. que t o sí, sí, a ver.、Eh... Mm. Bueno, estamos como, como viendo y, y, lamentablemente es una situación que, que se repite, ¿no? En los diferentes espacios donde, bueno, por ahí,、eh, se ayuda o... Como decimos siempre, ¿no? Esto de que los vecinos se colaboran, ¿no? Más allá de que, de que、eh, quizás no hay respuesta de parte de los funcionarios,、eh, no. no debería ser así, ¿no? Pero bueno, siempre los vecinos se van colaborando y ayudando, ¿no? Hay mucha solidaridad y mucho más en estos、claro. tiempos, bien como decís, ¿no? Esto de, de, la,、sí. de la comida, que es lo básico, ¿no? Ni hablar claro, de la ropa. No, no. Y más ahora que, que empezó el frío, que la、claro. gente se encarga colchones, trazadas. Eh, yo, amigo, sé que a mí me, yo sinceramente, a mí me gusta que entre la cosa y dar. Yo me pongo re, yo siempre le digo a la gente que yo me pongo r e feliz r e e e n t f cuando e n t r a cosas,、pues、p u e s yo sé que yo tengo para darle a la gente.、Sí. Y hoy por hoy no tengo, no no hay, ¿sí? no no hay, por más que me pidan o que me e i v a n yo n o no hay porque no no entra.、Eh, a mí, imagínate,、oh, a mí me vienen a pedir nada y luego me vienen de disfrazada y es algo que yo no lo tengo. c l a r o、eh, no como antes, que yo lo tenía, vos, qué sé yo, una familia venía y me decía: m i r a acá hay una familia que está pasando c o necesidad, y bueno, ahí estamos á b los otros.、Eh, pero ahora es, es triste la realidad que, que estamos viviendo, que están viviendo cada familia.、Eh, yo imagínate, vos, yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo,、eh, pero hay familia que no lo tiene, no lo consigue. Y tienen chico, s y bueno,、eh, nosotros empecemos m i r a v e n d e m ropa,、eh, hace, juntamos una buena cantidad de ropa, y tratamos de, de separar lo bueno y lo que está para coser.、Eh, igual que los t e m a s de calzado, el r o d i l l o s pues repartimos calzado para calzar lo bueno para, creo que para 40 nenes.、Eh. Marisa. Estamos perdiendo. Estamos hablando con Marisa del merendero Emanuel, de allí del barrio La Valle, que nos está contando cómo está la situación.、Eh, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles y mucho más en los merenderos, en los barrios, donde、eh, lo que falta、eh, no es. Quizás,、eh, seguramente también, ¿no? El tema de la ropa, de no poder comprarse a, a, a algún electrodoméstico, de no poder renovar quizás el placar que se viene el invierno, sino es la comida. Lo que falta es la comida. Niños, niñas, adolescentes, gente adulta que realmente no tiene trabajo, se está quedando hoy por hoy sin trabajo, le cuesta salir a hacer la changa, que por ahí sabemos de que son la gente que, el albañil que va a hacer un arreglito, la, el pintor que va, va a, a, bueno, también pintar la, alguna casa, o los,、eh, plomeros, gasistas, los diferentes oficios, la gente que vende torta frita. No se sé, guarda el, el, el mango por ahí.、No、sé si la tenemos a Marisa. La recuperamos, Marisa. ¿No escucha? Marisa, ¿estás ahí? Sí. Sí, sí, sí. Ay, bien. Ahí estábamos como viendo ¿no? Esa, la, las diferentes situaciones que vamos conociendo a diario ¿no? en los diferentes barrios de, de nuestra ciudad. Nos contabas esto ¿no? de que se recibe por ahí ropa, zapatilla y en estos tiempos de frío, quizás el, el abrigo ¿no? o los niños, niñas que también gastan tantas zapatillas jugando.、Eh, la, la, quizás la posibilidad de que si alguien nos está escuchando y tiene algo para donar, Marisa. Sí, obvio,、eh, siempre digo ¿no? que, que la dirección de nuestro merendero está en Cachería 516. Mi número de contacto es 2920-349651.、Eh, nosotros en realidad recibimos de todo, de todo. Como mirá, te cuento la situación que pasamos el viernes pasado: que la medicina de esta al lado se le quemó la casa, ella quedó en la nada porque tiene que empezar de cero.、Eh, Y bueno, imagínate vos,、si、en el, el, el merendero que tenemos tanta gente para ayudar, no tenemos recursos para ayudar a la gente, menos tenemos para, para ayudar y levantar una casa.、Okay. Eh, y la verdad es que no sé qué más decirte, lo, no, no, la verdad es que no, lo subo como, como familia. Eh, como familia de merendero, las mamás por ahí van a los p u é que s hacen cambio su cosa por, para, para verduras, para cebolla.、Eh, pero bueno, es, es todo un, es un grupo de trabajo que estamos haciendo、eh, a cambio de nada, a cambio de, de, de dar un, un trato de comida caliente para cada familia, para abuelos. Y, y bueno, hoy por hoy el merendero está,、eh, como te digo, solamente sostenido por la. Por las chicas de la fundación, sí, que siempre、sí、están、eh, colaborando.、Uh -huh. eh, también una vez por mes la tarjeta del municipio, que también、eh, estamos con eso. Pero como te decía, este, hoy tenés que dotar, o, ¿o, o con la comida, o para la merienda. Porque hoy el litro de leche no baja de 1.300 pesos y, y, y nada, ¿viste? No, no, no, es tener que elegir. Claro. Es,、eh, Terrible. Y, y, eh, y bueno, n u e s t r o m e r e n d e r o recibimos de todo: c o s a s para casa, colchones. Bueno, por ahora que no nos no está entrando nada porque tengo una lista re grande de gente que, que, que tengo notado para f r o s t a d a colchones, zapatillas. Pero bueno, si no entra, no puedo hacer más de que eso que esperar.、Eh, repetimos, por favor, el número de teléfono y la dirección. Nuestra dirección está en calle 10516, Barrio la Valle. Sí. Mi teléfono es, es 2920-349651.、Eh, Buenísimo.、Eh, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, a, a, a seguir, a seguir, ¿no? Marisa, lucha. Qué bueno, bueno, esperando a que, a que las cosas de a poquito puedan mejorar y abrazarnos, a mucharnos y acompañarnos en las diferentes campañas solidarias que hay, ¿no? Y eso es lo bueno, que realmente como comarca, como ciudad, como espacios estamos como enlazados para poder、eh, seguir y hacer frente a todo lo que se viene, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto, teniendo de ahí, se de n o baja r los brazos y bueno, y s e g u i r cuando uno pueda, ¿no? Porque、eh, s e g u i r adelante y. Pensar que todo, qué sé yo,、eh, va, a salir, va a salir adelante y bueno, que la gente pueda ver lo mejor de la comida en o l merendero, p u e d a comer d e s u propia casa, ¿no? Como conmigo. Claro. Marisa, un、Así、abrazo、es. grande a vos y a todas la, las familias de allí del hermoso barrio Lavalle, entonces. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Un abrazo. Ahí estaba entonces Marisa del merendero Emanuel, allí el merendero que está en el barrio Lavalle.